porque no sabrá porque nosotros seremos las la llave. exactamente. Claro. eso ya existe por ahí en algunas sí. cosas, ¿no? En algunas tecnologías, pero de la tecnología que vamos a hablar nosotros es una que están desarrollando en el pero instituto. Pero ta también es ese ese futuro, por el futuro van, tecnológico, sí, sí. De utilizar cosas que no se imaginaban para cosa. No se imaginaban y que están al alcance de todo el mundo. Es lo que están haciendo, como digo, en el Instituto de Ciencias de Ciencia de los Materiales de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que están creando un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 Por, por, en, entre eso por lo que hemos dicho, que es muy escalable, que se puede hacer en superficies muy pequeñas y puede pequeña, hacer muy a grande, grande pero, eh, pero de momento... Utiliza no dos es. cosas que ya existen en la naturaleza. Digamos que es el, la celulosa, el papel el celulose, para que la, nos entendamos. Bacterias, azúcar y, el y, y, el, y carbono. El, el, y, y el calor y humano. Y el, el, el carbón residual Vamos. despreciable que ahora, o sea, lo es, tanto, es, es un po, chollo. Po, po, por el, el metro va a ir... Claro, que va, va cagas, a ser la energía eléctrica del futuro. En, otro, claro. en pleno verano todo ¿no? yo, yo sudo para algo. Claro. Entonces, eh, bueno, eso. tiene ¿Es una, eh, tiene, Además tiene, han demostrado que tiene una estabilidad térmica que es superior a los eh, materiales termoeléctricos que a día de hoy existen, que están basados en polímeros sintéticos, y permite llegar hasta los 250 grados centígrados. Es decir, mh, eh, toda esa eh, temperatura que se eh, produce al llegar a, a cifras tan elevadas. Eh, mh, Eh, mm, mm, trasladarlas, producir con toda esa temperatura a 250 grados producir energía eléctrica eh, va a ser algo muy eficiente y sobre todo en la época que estamos actual, eh, muy respetuoso con el medio ambiente que y reciclable que también es muy importante. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, gracias a vosotros, hasta la semana que hasta viene. La semana.